21 o 22, llevamos mucho tiempo discutiéndolo, ¿no? años hay con nosotros, temporadas con nosotros. 22. Hoy es la última edición contigo de esta temporada, porque como estamos acabando cada sección, eh, según el día, según las cosas, ya, esperando que se vaya el primero. Sí, claro, sí. porque al final también es verdad que soy el que, el que más cobró y ya no quedaba dinero claro, para pagarme. Claro. <risa> <risa> <ya>. Y entonces... <risa>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 que medía unos 64, que tampoco es que sea tan tan, tan poca... Sí, no es fornido, así ¿no? grandote, tal. Bueno, el, el chapo. Y... Eh,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 Otra eh, vez, otra vez por otra segunda vez. ocasión, y se escapa, ¿cómo? Eh, este ya es un sistema más de película, más tradicional, ¿no? Hacen un túnel desde, la, desde la, la ducha, que sale fuera, y entonces, bueno, pues, se escapa. Pero sale ah, fuera, ¿no? Sale a 300 kilómetros. Sí, sí, es una un cosa. Claro, y siempre se ha comentado, es decir, hemos eh, mencionado, porque hay unos eh, paralelismos entre, entre él y...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 sí, yo creo que eso es verdad y, y con el Chapo se produce algo lo que parecido, pasa es ¿no? que viniendo, de, viniendo de, los, de, los, de la familia de Pablo Iglesias de Pablo Escobar pues estoy yo bueno se ve que hoy es mi último día yo y ya estoy agotado ya. ¿eh? esto es no, tremendo. no me extraña porque como se está constantemente hablando de Pablo Iglesias claro, es normal es tremendo, viniendo de, de Pablo, de la familia de Pablo Escobar a ver si ahora voy a tener a, acabo de, hablando de Irene Montero y de así que vamos a retomar decirle a Juanjo que no se ría porque si no yo estoy intentando lo que es Pablo Pablo Iglesias el fundador del PSOE del PSOE a ese me refería El pa Pablo Escobar. El de no Para que no dejes de aludir a ninguno ya. Hago sea. un paréntesis. Me acuerdo la primera vez que en la Rosa de Vientos hace un montón de años eh, eh, metí el cuezo y me dio la, ri me, la risa salvaje y en la pecera estaba Silvia y entonces miré a hacia Silvia y Silvia me estaba mirando con una cara de odio absolutamente seria. Y entonces hizo de, de talismán de, y me cortó la risa. De, Sí, iba a decir otra cosa, pero me callo. Quiero bueno, decir es que soy, viniendo, eh? viniendo de la familia de Pablo Escobar, eh, también hay que decir que... Eh,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 también ...y para que Madonna haga el papel de, del Chopo... ...del Chapo... ...del Chopo dice... ...¿cómo estáis? Y entonces, ...bueno... ...y entonces... ...hoy estoy en plan yo serio...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 Como todo el mundo sabe. Sí. Que, la discusión sí. Estamos en ello, estamos en ello. Va, no. va a estar, estamos en ello. O sea, que dentro de es que tres... hay un año, un espacio en blanco ahí, en no, medio. No, pero llevamos 22 y dentro de tres hacemos ya los 30 y entonces ya lo celebraremos por todo lugar. Pero si estamos en, en la juventud 22, imagínate. Claro, ¿eh? claro. Yo empecé con 8 o sea, que calcula la edad que tengo. Exactamente. Claro.